Estás escuchando en la otra oreja. Bueno, y en Mar del Plata, en estos frescos días, va a ocurrir algo mañana miércoles, ¿verdad, Santiago? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, Jorge. Eh, Jorge, día. Jorge. Eh, bueno, y contanos qué va a pasar mañana y dónde. Bueno, mañana vamos a dar un documental sobre el compañero Naman, Gregorio, acá en, en la casita de la cultura que tenemos, la cultura y la memoria, eh, que tenemos en Playa Los Lobos, un, un espacio eh, que nosotros la denominamos Eh, ...compañero Miguel Ángel Lescano... ...que era un compañero que en la época de la dictadura y el genocidio... ...entre otras cosas era mi cuñado... militaban uh -huh. eh, militaba en la UES... Y, ...y bueno, la idea que surgió con mi señora... Eh, ...hace bastante y ya tenemos, digamos, tenemos una militancia territorial... Eh, ...la idea de armar eso, el tema de la memoria y la casita... Para visibilizar lo que fue el compañero Miguel Ángel y eh, para que los vecinos eh, mira, vean cómo qué es lo que pasó, en de la memoria en realidad a los vecinos y la vecina del barrio. Uh -huh. Ese fue el objetivo de, de armar la casita. Bueno, y un honor va a estar, vamos a estar ahí presentando la película Gregorio Por Nachman. Eh, ...en la Casa de la Cultura y la Memoria, ¿no, Miguel Ángel Descano? Eh, decinos, ¿dónde es? El Bueno, el, la, el, el, el barrio es Playa Los Lobos... Uh -huh. eh, ...camino entre Mar Plata y Miramar, mitad del camino... ...y eh, la dirección es en la calle eh, 11 y 10. 11 y 10. Eh, y en la esquina está justo ubicada la casita. Bueno, a las 6 eh. de la tarde... A las seis de la tarde se va a proyectar el documental. Perfecto, ahí, ahí estaremos y nos abrazaremos. Bueno, gracias. Para nosotros va a ser un gusto que ustedes estén en el territorio. Por supuesto, va a ser la segunda vez. Estuvimos en la inauguración eh, de, de la casita y vamos a estar proyectando y compartiendo la película. Bueno. Abrazos, bueno. nos vemos mañana. Gracias, gracias. No, Muy por, amable. No, por favor. Eh, y ahí estamos, ¿no? Mañana en Mar del Plata eh, La película Gregorio por Nachman Y vamos a ir a, a una, una música A ver eh. Presentamos ¿Quién quemará las últimas banderas? Con las voces de, bueno, Mirta Baravalle Y Nora Cortiñas Esta, este tema es de Pinocho Rautín y está interpretado por la Mate Murga, una murga de Buenos Aires que integra a mi hermano El Colo. ¿Sí? Y Guillermo Eduardo. Presente. ¡Presente! Latma Gregorio. Presente. Y Gotti Luis Antonio. Presente. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, y hasta la victoria, siempre ¡Venceremos! Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja de la guerra civil española. Y se cumple un aniversario más del inicio de la guerra civil española. Eh, bueno. Eh, y, y en Argentina y algunos grupos musicales que siguen mandando sus subversiones. Y escuchamos ahora el Turururú, el Club Artístico Libertad, una subversión de la Guerra Civil Española por la otra oreja. Ya los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, donde el enemigo nos manda ver, el, el bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que llevar al pueblo a la era pasión, alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. ¡Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas! ¡Todo así lograréis la victoria! ¡Alegría de hogar y paz en el alma. Vamos a hacer ahora una canción muy nueva. Fue compuesta en 1883 por el poeta polaco cuyo... lo tengo acá anotado pero no voy a mencionar el nombre por una cuestión de respeto porque tiene más consonantes las que conozco estaba preso en Varsovia en un momento en que el movimiento obrero polaco sostenía duras luchas reivindicativas y peleaba contra la ocupación rusa la canción se basó en un tema popular polaco que se llamaba marcha de los suavos se canta por primera vez el 2 de marzo de 1885 en Varsovia y se popularizó y versionó en toda Europa por la solidaridad del movimiento obrero con Polonia En el año 1933 se publica la partitura en el suplemento de la revista Tierra y Libertad de Barcelona, arreglada para coro por Ángel Miret y, y con la adaptación de la letra de Valeriano Orogón. El título de la partitura es Marcha Triunfal y el subtítulo es A las barricadas. El dolor y la muerte con el enemigo nos mandan. El, el bien más preciado es la libertad. Hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria. De rogare! Y recibimos muchos mensajes de Kelmis, de Rocío, de Guanajuato, Isa de La Plata, Fernando López desde Mar del Plata, Marian desde El Bosque, Paulita desde Jujuy, desde Ledesma, donde van a marchar contra los apagones, eh, Paula Camacho de Bogotá, eh, fascinada por la música africana, Cristina Muro desde Buenos Aires, Eh, diciendo que es el aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista y el próximo programa será en homenaje a los sandinistas y no a los orteguistas y murillistas, ¿no? Eh, David Paoli desde Buenos Aires, Norma Moyo, Juan José Seli, María Sabelli, El Indio desde el pueblito de Batán, Alejandro desde Buenos Aires, eh, Diana desde Medellín, Estela Bassi desde acá... Tefi, Carlos Prado Diego Diego desde, desde desde el sur mañana nos veremos en la proyección de, en los lobos, en la proyección eh, Victoria desde Viedma un abrazo patagónico eh, y así se nos va el club atlético Libertad, club artístico Libertad, en homenaje a la guerra civil española Y volvemos a, a la música de África, ¿sí? Eh, vamos a, a Benjamín de Burkina Faso. A ver qué nos presenta. Ben, Benjamín de Burkina Faso. Sí, sí. Muzică uh, rebelă. Music. I, I, I only listen to rebel music. Solo escucho muzică <laughs> now nu don't nici măcar. Acum nu știu nici măcar. Acum nu știu nici măcar. Acum nu știu nici măcar. Acum nu știu nici after day nu From the bottomless pit But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Ooh, Some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Nos presentaba Benjamín de Burkina Faso, Bob Marley Redemption y ahora eh, escuchamos a Jacqueline, ¿no? A ver, ¿tu nombre? Jacqueline Nacua. Nacua mm -hmm. y de, de qué país? país? I come from South Sudan. El sur, de Sudán. Yeah, the song I like is uh, it's not not a rebellion, but it's no more a revolutionary bien. song. Más sobre una canción revolucionaria. Um, It's revolutionary. Uh, by Bob Marley. By Bob Marley, también. Eh? Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up. Here. But God is a living man You can fool some Sí, Lara, tenemos que terminar este programa. Gracias por los saludos. Apache Gorricho dice un privilegio escuchar música africana. Sí y, sí, y vamos a presentar un poquito más lejos de África. ¿eh? Vamos a ir a Rusia, a la Rusia rebelde. Eh, y nos manifestamos ¿no? contra cualquier eh, guerra Eh, de, ...del sistema, ¿no? Eh, hoy hablamos con Rafa, un mexicano... ...que decíamos que... ...en realidad los gobiernos de... ...de Rusia y de Ucrania... ...se aman... ...se aman... ...y por eso las guerras... ...las pagamos nosotros, ¿no? Los de abajo... ...los que ponemos el cuerpo, los que morimos... ...y vamos a escuchar hasta siempre... ...en una versión en ruso... Hasta la victoria тебя мы учились высот. И пасивший утраты ты бесстрашным был солдатом, чтоб смерть при жизни с коней есть ты. Увели где теперь нам согреться в жаркое сердце. Cumandanta Che Guevara Теперь ты огненным ветром получишь Красное знамя, наш Эрнеста Снова с нами, любовь твоя Стала светом сердце твое не смогку и кровь твоя не остывая революция крылья для правой битвы раскрыла ты земле сантакуары и где теперь нам согреться стыло жаркое сердце командантчеева Ты сурка нас всех ждёшь с потерей, Ты нас примиришь и там ты руки нам пожмешь, Так до вечности командир наш здесь В бетонных кварталах наша Сьера моя страна И мы поём вдвоём песни Командирам Сергеевахара E me poem comandante che La otra oreja.